Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica Leandro Pafundi y César Baldoni. Un beso prolongado que te da mi corazón ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos aquí a un nuevo Sudaca itinerante, este programa que anda recorriendo los barrios de la ciudad de Buenos Aires, con conurbano, visita organizaciones, visita eventos y a veces como en el día de hoy hace algunos especiales, tiene ganas de conversar con mucha gente amiga y meterse con algún tema en particular. Ahora, en un ratito le vamos a nombrar. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que todos los sábados de 11 a 13 horas va recorriendo los barrios, como les decíamos, y va visitando mucha gente, y que también lo escuchan muchas radios amigas del Conurbano y algunas también del interior del país. La primera cita La me dio... Este sudaca del día de hoy, este programa que está transmitiendo casi desde el barrio del Abasto, Balvanera, ahora le vamos a contar en un ratito dónde estamos, está casi casi que con plantel completo, no falta nadie, en la operación técnica está el señor Leandro Pafundi, ahí manos mágicas, y saludo aquí al señor Santiago Fernández Galeano. ¿Qué tal Molina? Buen día, ¿cómo le va? Este, estamos aquí en un nuevo Sudaca itinerante y tengo el placer enorme de saludar a mi otro co-keeper, Andrés Correa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en otro Sudaca, por supuesto. Así es, y ahí le mandamos el abrazo al semiproductor al semi -productor. El productor, ahí, plenipotenciario, <risa> a César Baldón y el otro integrante. Al plurip pluriproductores. Exact exactamente. Bien, les decíamos que el Sudaca del día de hoy es un Sudaca... especial. Eh, dentro de poquito se cumple un nuevo aniversario del Día del Periodista. 200 años de la fundación de la Gaceta de Buenos Aires y este es el motivo por el cual hoy Sudá, itinerante, se acercó hasta el Bar Roma aquí en la esquina de Anchorena y San Luis a transmitir y hacer un especial del Día del Periodista con algunas cosas que estuvimos grabando y también con algunos invitados. Pero, Como lo primero es lo primero Vamos a arrancar a saludar a todas las radios Amigas que semana tras semana Nos están ahí retransmitiendo Bien, yo arranco a saludar a la gente de Radio Gráfica, Ahí en Barracas en La Boca, a la gente de FM Moreno en el oeste y a los amigos de FM La Posta ahí, en el oeste, pero un poquito más lejos todavía, la gente de Cuartel Quinto. Exactamente, y ustedes saben que boca Itinerante sale retransmitido en otras radios. En el Conurbano Bonanense nos retransmiten en Quilmes FM Compartiendo, en La Plata Radio Estación Sur, en Doxu Radio Tranquila, y aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad Culta. Radio La Milagrosa Y en el Bajo Flores FM Bajo Flores Y también le mandamos un saludo enorme A la gente de Córdoba Capital Que nos saca ahí en Radio Revés A todas ellas, un placer enorme salir Este Sudaca Itinerante Sábado tras sábado Tratando de construir otra comunicación Bien, y una vez hechos los saludos A todas las radios, amigos Señor Andrés Correa quienes nos ayudan a hacer Sudaca Itinerante? Nos ayudan la Biblioteca Nacional, CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina Y ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado Bien, ustedes saben que tenemos también nuestro, nuestra página web www.radiosudaca.com.ar Hecha las presentaciones correspondientes, arranca este Sudaca del día de hoy 7 de junio de 1810 hacía poquito que se había echado al virrey todavía estábamos ahí viendo a ver qué onda, cómo se organizaba la cuestión y el señor Mariano Moreno ya estaba pensando en que había que tener un medio de comunicación y un medio de comunicación que ayude a la naciente revolución de mayo, esos patriotas que necesitaban muchas cosas necesitaban desplegar la revolución por muchos rincones de, de este territorio que ni a palo se llamaba Argentina sí, en todo caso por el, por el ex reinato, volvió reinato el río de la plata pero también necesitaban un medio de comunicación ¿para qué? para que los vecinos de Buenos Aires y la gente del interior sepa qué es lo que está haciendo esa primera junta de mayo no esa primera junta que tenía muchos objetivos, tenía que ir a pelear contra los realistas y también tenía que comentarle a los vecinos qué es lo que había que hacer el señor Mariano Moreno entre muchas otras cosas decía que aparte ¿Para qué servía la prensa libre? ¿Para qué necesitábamos la Gaceta de Buenos Aires? Para publicitar y amplificar los buenos hechos del gobierno y para no amplificar tanto las derrotas que tenga esa naciente revolución para que no se baje la autoestima de los vecinos de Buenos Aires. Así es, y me parece que está bueno señalar también eh, que, esta, que estos actos públicos, ¿no? que era lo que se pretendía difundir, eh, no solamente eran los del ámbito local, sino que eran también los del exterior, que estaba pasando afuera para poder entender ese contexto revolucionario que no era solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino que era mucho más extenso. Sí, además fue una medida revolucionaria, el primer medio de comunicación del gobierno naciente revolucionario, la Gaceta de Buenos Aires y hoy vamos a estar en este Sudaca itinerante entrevistando, conversando con algunos periodistas amigos, tanto de la radio como de otros medios de comunicación, algunos comunitarios, otros que están trabajando en empresas y vamos a tratar de preguntarnos qué significa este, a 200 años de esta Gaceta de Buenos Aires, qué significa ser periodista hoy en la Argentina. Así es, en el día de hoy, como verá, vamos a tener muchísimas pero muchas cosas para compartir con todos los, con todos los oyentes aquí en este sudoque itinerante que les repetimos. Hoy está transmitiendo desde el Bar Roma, aquí en pleno barrio entre Balvanera y Abasto, esquina de San Luis y Anchorena. Yo sé que en el pago me tienen idea Porque a los que mandan no les capresteo Porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. Los malditos son aquellos personajes que en nuestra patria no están presentes en los libros de la historia oficial, la pero sus ideas y sus palabras irrumpen, existen, ayudan a comprender nuestro país y nuestro continente. Y no me asujeta ni un freno mujer, porque cuando tengo que cantar verdad. Bien, y en el día de hoy este sudaca destinado al Día del Periodista y a debatir qué pasa con los periodistas y los medios de comunicación va a arrancar con nuestro columnista amigo Fernando Piana, periodista de Radio Nacional, que hace esta reflexión sobre qué significa hoy el Día del Periodista en el 2010 de la República Argentina. Ahora que, que estamos en, en un nuevo Día del Periodista o a la vera de un nuevo Día del Periodista eh, caben las mismas reflexiones de que todos los años. Lo que pasa es que Eh, uno por ahí se encuentra reflexionando sobre lo mismo pero somos más quienes reflexionamos hoy sobre lo mismo eso es un signo positivo eh, el día del periodista es un día de recuperación más que nada porque eh, ser periodista no era ser periodista en otra época era hacer las veces de periodista eh, ¿qué sé yo? desde Mariano Moreno que fue a quien le debemos eh Básicamente, El Día del Periodista, José Enrique Rodó, Rodolfo Walsh, escritores, militantes, que hacían las veces de periodistas. Cuando el periodismo se funde con, con el entretenimiento, con el show, con eh, bueno las bambalinas, ahí es donde empieza a forjarse esa idea de periodista estrella, que muchos gozan, obviamente, no solamente a través de los salarios, sino también de... del lugar que ocupan, el lugar de una estrella. El colmo de todo esto fue este, Jorge Lanata cuando presentaba una tapa de diario en un teatro de revistas. Si ustedes reflexionan, aunque sea 10 segundos sobre este hecho, podemos hablar de algo de, un, de tipo Fukuyama como la muerte del periodismo. Igual, de todos modos, me parece que el periodismo no murió gracias a los trabajadores, y esto no es una frase hecha ni... Ni, una, ...ni un voluntarismo... ...sino porque verdaderamente... ...los trabajadores mantuvieron... ...viva, no todos los trabajadores... ¿eh? ...en ese sentido no, no vamos a ser... ...políticamente correctos... ...muchos, a veces algunos... ...otras veces más... ...pero siempre fueron los trabajadores... ...quienes mantuvieron la vela encendida... De ...ese periodismo militante... ...y que hoy eh, probablemente... digamos ...caigamos en lugares comunes... ...de discusión también, esto de... ...cuál es el rol del periodista... ¿Qué es lo que tiene que hacer un periodista? ¿Por qué el periodista se funde con el tema de la lucha? Y lo vemos en extremo cuando hablamos de un cierre de un medio de comunicación, ahí es donde la mayoría de los periodistas se ponen la bandera de luchadores, pero hay que ver o hay que empezar a separar la paja del drogo cuando el medio funciona, normalmente, y qué es lo que pretendemos también de un periodista. Vuelvo al concepto inicial del periodista, porque Mariano Moreno conocía el llano, sabía lo que era luchar, sabía Rolfo Walsh también lo tenía, digo como periodistas emblemáticos, y eso probablemente es lo que falte hoy en la mayoría de los periodistas, conocer el llano, saber de qué se habla verdaderamente, como por ejemplo cuando hablamos de los trabajadores, de los pobres, de los carenciados, de las villas, de los sujetos de cambio en realidad, ¿no? cómo se van transformando esos sujetos de cambio. Eh, hay que estar en el lugar de los hechos durante los 90 principalmente se forjó la otra idea que apoyaban aquel periodismo de show o de entertainment que es hablar del periodismo desde la distancia, ¿no? hablar del hecho desde la distancia no ir a hablar con la fuente, no buscar la fuente de información, no estar en el lugar de los hechos, no participar muchas veces en el lugar de los hechos a mí me parece que es un débil juego entre neutralidad y participación Digo esto que es un débil juego, un juego delicado, porque eh, si no caería también en la otra, en la de Facundo pa Pastor, diciendo juntándose con eh, dos o tres tipos de un pueblo determinado, gritándole garca a algún empresario, etcétera Me parece que ahí los hechos hablan por sí solos. Me parece que sí, claramente, el periodista es un militante, es un trabajador de la información, tiene que estar del lado de las mayorías siempre... Eh, ...y esto es lo que pone al desnudo, por ejemplo, esta nueva ley... ...la ley que, que pronto saldrá este, en beneficio no solamente de la comunicación del pueblo... ...sino también de los periodistas... ...no solamente por la cantidad de voces que se van a abrir... ...o la institucionalización de esas voces... ...porque hoy en los periodismos eh, digitales, en los periodismos de blog... ...tenemos una cantidad de voces que están totalmente eh, en intento de invisibilización... ...por los grandes medios de comunicación... Este, me parece que la ley va a abrir esa, ese canal, esa posibilidad La ley también, esta ley pone en vilo que es ser periodista Ese periodismo que en especial principalmente Desde la segunda parte de la década del 80 y principalmente la década del 90 Se eh, puso detrás de las bombalinas o junto con las bombalinas Al lado de la farándula Entonces pone en discusión ese tipo de periodismo Porque eh, dice como las películas Ratatouille Cualquiera puede cocinar, cualquiera puede ser periodista Me parece que en ese registro hay que aceptar la, la cantidad de voces, la cantidad de plumas, la cantidad de testigos, la cantidad de cronistas de épocas, porque eso va a llenar, eso no digo no genera especialistas, pero sí va a llenar de voces algunos hechos que nunca tienen voz y son invisibilizados y nadie se pregunta por qué. En realidad son aquellos hechos que tocan el poder, tocan los negociados, etcétera. Hay una gran lección. Volviendo al, a la fuente inicial del periodismo, Mariano Moreno me parece que fue una gran síntesis y en ese arco este, estelar y temporal con Rodolfo Walsh, ellos fueron gran síntesis de lo que debe ser un periodista, un militante, un estudioso, un participante de la realidad, un transformador de época y principalmente y sobre todas las cosas, un jugado de la época. Somos sudaca, sudaca. Somos sudaca. Ahí pasaba la palabra de Fernando Piana haciendo la primera reflexión sobre qué significa hoy ser periodista en la Argentina sobre el Día del Periodista y ahora, con la música un poquito más baja vamos a escuchar ahí a Caetano Veloso, María Lao. Mulata infeliz, tu vida acabó De risa y guaracha se ha roto el que hoy ayer temblando de amor Ni con ilusión junto a un hombre cruel. Su amor ya se fue de mi corazón. Que hoy ya le aborrece porque mi pasión. Que dio su traición ya tan solo es. Se deberó al fin tendido a mis pies. Dia fue Bien, ahí continuamos en este sudaca itinerante del día de hoy Pasaba un poco la música de Catano Veloz Y después metimos ahí la guitarra eléctrica Para decir, bueno, nos gusta la música tranqui Pero no tanto Este sudaca itinerante les decíamos a los oyentes Que está dedicado hoy Es un especial por el tema del Día del Periodista La gente que se quiera comunicar con nosotros Y en todo caso las radios, amigas Que también nos quieren decir cómo está saliendo el programa Lo pueden hacer al 15-6 744 33 34, repetimos, ...15, seis, siete, cuatro, cuatro, tres, tres, tres, cuatro, estamos acá transmitiendo en el bar Roma San Luis y Anchorena, aquí cerquita del Abasto... entre el Abasto, Balbanera, Almagro, bueno, en este barrio ahí, medio, medio tanguero. Nosotros, señor Galeano, ahí que me están mirando, que, que, que, ahí está. Estoy cabeceando porque ahí. no sabía, ¿viste? está dando vuelta. Un señor acá que está golpeando ahí la puerta, que está meta, meta, meta a golpear y golpea, golpea, golpea. Es el mismo que estuvo el sábado de la semana pasada, creo que es un jubilado, pero que le gusta mucho Ataque 77. Un jubilado punk que está ahí insistentemente arrimándose. ¿Vos lo conocés, Molina? Yo lo conozco bien. Dice que va a empezar a venir fijo todos los sábados, que quiere ser parte del plantel de... De Sudaca, pero bueno, sus inclemencias a veces lo hacen, que va, viene, va, viene ¿Pero Ma qué hacemos? ¿Abrimos ahí? Correa, no, no? ¿Lo hacemos pasar? abrir la puerta, a ver Y ahora le vamos a dar algo para tomar, porque pobre, viste, si no acá en un bar, si le damos, va a dar una ginebrita Bueno, arrímese, arrímese, venga, venga, venga, a ver qué le pasa Señor umbertito Lunati, ¿cómo anda? Bienvenido Buen día Molina, ¿cómo le va? ¿Cómo muy, muy rica la ginebra de este bar, es eh, de mi agrado, de mi garganta, de mi gola, se lo quería decir Eh, y bueno, acá en este día tan particular, ¿cómo andan todos ustedes? Nosotros, ¿todo bien? ¿Usted todo tranquilo? Divino, Molina, estamos festejando el Día del Periodista, ya voy a hablar de eso. Ahora tengo un par de, en realidad, un par de cosas que fueron sucediendo que, que me interesa porque se está lanzando la campaña presidencial, ya se empiezan a pelear y este muchacho de Narváez, ¿lo tiene? Los el, el Colorado. Colorado lanzó su campaña presidencial un adelantado. El afiche muestra un bebé y una leyenda que dice tricentenario Molina. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo en cuenta que la justicia que eh, siempre persigue los sueños de este pobre hombre, ¿no? No le da vía libre para ser presidente dado que el Colorado no nació en Argentina. Yo creo Molina que el tipo cuando muestra un bebé con tricentenario en realidad nos está amenazando. ¿Vos querés que tu hijo viva cien años? votame. Puede ser Molina. El, y ahora, bueno, hablemos de un amigo del Colorado, el amigo Mauricio... Sigue aplicando políticas profundas para el desarrollo de la ciudad... Del autor de las bicisendas llega ahora la ciudad libre de humo... ¿Vio la campaña de la pancita que dice libre de humo? Está obsesionado con que andemos en bici y con que no fumemos... Nos está cuidando Molina... Yo creo que no nos aguanta más y nos está poniendo lindos, sanos y fuerte para vendernos Molina... Nos hace chapa y pintura y después nos remata... Se imagina Molina nos compra a Pekín por ejemplo... ...y el tipo deja a Belgrano y a Palermo... ...no a Martín, no digo el barrio... ...y el resto de los lugares pone country, por ejemplo... ...sí, Molina, nos quiere vender... ...la primera pista la dio en el Colón... ...que dejó a la gente linda adentro... ...y al pueblo del lado de afuera... ...ahí estuvo usted... ...ahí estuve yo, obviamente... ...dentro de la gente linda, ¿no?... ...estaban haciendo la repartija, Molina... Otra ...y otra cosa que quiero decir este muchacho... ...pasó algo muy lindo... ...muy lindo... ...Mauri estuvo almorzando en el Colón... ...con la señora Mirta Lerán... ...¿también fue usted ahí? ...por supuesto... Porque se acuerda que en los festejos del Bicentenario Puso unas pantallas gigantes Para que el pueblo mire lo que pasa adentro sin entrar parece que con el almuerzo También se le había ocurrido hacer lo mismo Molina, ¿sabía usted esto? No Con el almuerzo de Mirta de Colón Quería poner unas pantallas gigantes Así la gente que no tiene para comer Podía mirar la comida y sentirse parte del almuerzo ¿Me entiende? Una cosa democrática La charla de Mirta y sus invitados Estuvo eh, García Caffi, director del teatro eh, Y Chaín, no Caín, no confundir El ministro de Desarrollo Urbano no tuvo desperdicios, Molina. Macri defendió la invitación a los festejos del Bicentenario en el teatro de Ricky Ford. Ah, mire usted, eh, eh, son amigos. Son grandes amigos. Dijo, hay que invitar a todos los, los que representan a los argentinos. Si Ricardo Ford tiene el rating que tiene, es porque representa a toda la gente que lo sigue. Si, si es de todos, no nos cerremos en una list de ópera y música clásica, dijo. Lo que es muy cierto, Molina. No se cierran a la elite de ópera y música clásica Se cierran a la elite de financistas parasitarios e hijos de ricos ociosos Que no es lo mismo Chocolate con champagne le van a empezar a decir Exactamente La señora siempre propensa a la democracia, Mirta, digo Dijo textual Sería bueno que el Colón abriera sus puertas a una villa cada tanto Cada tanto, ¿eh? No es una ternura, Molina Pueden abrir la puerta, por ejemplo, el día que hacen la desinfección o, eh, no sé, un martes a las 3 de la mañana también pueden abrir la puerta y voy a cerrar con esto, Molina otra frase textual de la señora hoy gracias a vos, le dijo a Mauricio señalando con el dedo, todo el país está en Colón, ¿de qué país está hablando la señora? Era. Igual usted no se puede quejar que le está dando letra para armar sus columnas políticas semanalmente el señor jefe de gobierno de la ciudad No puedo vivir sin Mauricio No, morir, no, puede, para... no puedo vivir sin Mauricio, bueno el mundial lo dejamos para la próxima Lo dejamos para la próxima y después vamos a hablar del día de periodista, cosa que nos interesa ah, a todos Bien, bien, con respecto al mundial yo quería decir una cosa, después lo vamos a seguir charlando acá con el amigo Humbertito Lunati Eh... No rompan más con las cábalas que a Argentina le va muy mal hace 24 años. Basta, no hay cábala posible. Ya me deprimiste hoy a la mañana, basta, me lo a deprimir en el aire, Molina, basta. ¿cómo es? La, la única cábala que sirve es eh, seguir importando barra bravas. Esa sigue funcionando hace 75 años que van los barra bravas y pregunta de quién son, ¿no? Esa está buenísimo. <risa> ¿Importando <risa> o exportando? Eh, eh, exportando, importando depende de donde jueguen, pero. Vio que, aparte, cada uno tiene su barra brava Está el barra, el barra brava Grondona el bar... Usted tiene su barra brava también no, pero si barra... Usted sabe que los de Matadero estamos representados También en Sudáfrica Se enteró. No, no podíamos Y no podíamos eh, ser menos ¿no? no de la mejor manera, pero bueno eh, Otra Ginebra y en un ratito vuelve a salir al aire ¿Le parece? Perfecto Molina Bien, continuamos aquí en este que itinerante, un partito Lunati ya está sentado aprontándose una ginebra para, dice que quiere mejorar la garganta para la segunda salida y estamos acá con uno de los invitados del día de hoy, uno de nuestros amigos, antes de ser periodista, amigos de, de mucho tiempo, el señor Diego Genú, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenida. Andan? Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Sí, despertando. Part... Es difícil Bien, así es, porque le decimos a la gente que escucha este programa En las radios que salimos retransmitidos Que sale de 11 a 13 horas los sábados Y bueno, el señor Diego Genú, como todo periodista, se acuesta bien tarde <risa> Y le cuesta mucho levantarse a la mañana temprano Bueno, eh, nada, vamos a charlar un poco Qué sí. es lo que pasa con el periodismo y los medios de comunicación en nuestro país, ¿no? Charlemos, charlemos un poco de, de qué está pasando Es un momento complicado interesante también para pensar Si sí, tiene sobrevida el periodismo, me parece que está bueno para pensarlo está bueno. Y me imagino que debe estar bueno trabajar en la revista Noticias en esta época, ¿no? <risa> sí, es, digo, qué sé yo, no. trabajo en ese medio como en, como en otros Pero... este... Bueno, no sé, hablando en serio, lo, lo que tiene de positivo para mí la editorial Perfil en este momento Es una cierta posición equidistante, digamos, en el, en el conflicto del gobierno con Clarín digamos que sería el, el único, la única, el único medio no kirnerista que trata a Clarín como un actor político en esta disputa. Este, el resto de los medios lo trata como la prensa atacada eh, por el gobierno. Obviamente los medios que están con el gobierno. lo tratan como un grupo monopólico etcétera, pero de la prensa no oficialista o que no, no adhiere al proyecto, es uno de los pocos que le da palo a Clarín es, y, y, era, y crítica también lo era no eran como dos medios que decían bueno esta es una pelea política, no es una pelea de una tiranía contra la prensa libre, me parece en ese sentido es como que sincera en algún punto este, desde el periodismo sistémico lo que se está discutiendo Está bueno. Nosotros estamos llegando al primer bloque del programa. Ya en un ratito vamos a continuar charlando. Se acercó Amanda Alma, también una vieja amiga acá de la casa. Le vamos a servir un café con leche, medialunas, algo por el estilo. Y en un ratito, después de los compromisos institucionales de cada una de las radios, este Sudaca itinerante ya se va a poner a conversar con Diego Genú, con Amanda Alma, y también escuchar muchos de los testimonios de otros periodistas que trajimos para compartir en este programa especial, aquí desde el Bar Roma, que está dedicado al Día del Periodista.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 that guy. Somos zulanga Bien, continuamos aquí en este Sudaca Itinerante. Estamos en el segundo bloque y me piden que repita el teléfono, por lo menos, para que la radio nos digan si está saliendo bien. Sabemos que Merlo se está escuchando bien en el programa. Le mandamos un abrazo grande ahí a la gente de Merlo. 15-6-7-4-4-3-3-3-4. 15-6-7-4-4-3-3-3-4, un mensajito. Está saliendo bien, está saliendo mal. Subí la voz, bajá la voz. Eh, está saliendo saturado. Bueno, todo lo que habitualmente se hace en una transmisión... Que es afuera de, de los estudios Les decíamos que en el día de hoy vamos a estar hablando Estamos conversando con gente amiga sobre el periodismo Los periodistas, los trabajadores, las empresas este, Un poco de todo un poco Acá Amanda... Alma, lo vamos a dejar que termine su desayuno, el café con leche, como corresponde, y vamos a ir arrancando con Diego Genú, que ahí ya hizo su, su presentación. Diego Genú, hoy periodista de la revista Noticias, pero bueno, ha pasado por, por varios lugares. Cortita y al pie, ¿por qué ser periodista? No, no sé, no, no sé si hay alguna razón para ser periodista. Eh... Vengo leyendo justo un, unos borradores de Esteban Smith, que no sé si... Bueno, anda, anduvo circulando por Internet, que se llama El fin del periodismo, ¿no? Y habla un poco de cómo es laburar hoy en los medios. Es bastante premonitorio este texto porque lo escribió cuando recién sale Crítica, ¿no? Hablando, bueno, del fin del periodismo y, y, y diciendo Crítica, bueno... no tiene nada para aportar, eh, muy crítico, por supuesto, de la nata y de, de la idea del periodismo. Me parece que justamente lo que está pasando en este momento es que entra en crisis un ideal en el que muchos de nosotros nos formamos. Por ahí no sé si lo terminamos de creer en su momento cuando estudiábamos en la facultad, pero sí era el ideal de esa época del periodismo como fiscal del poder, del periodismo... Este, ...como una manera de tener... ...un cierto compromiso... Eh, ...y la carrera de comunicación llena de... ...jóvenes inquietos... ...eh... ...o la, la escuela de periodismo TEA... ...bueno yo pasé por TEA, pasé por la carrera de comunicación... ...me parece que ese ideal... ...que, que muchos tenían... Eh, ...o teníamos... ...está en crisis en este momento... ...y hay que buscar nuevas razones para ver si tiene sentido ser periodista o no... ...y no sé... Realmente es una, una respuesta que, que debería ser colectiva, de la gente que tiene cierta incomodidad en lo que son hoy los medios de comunicación y al mismo tiempo tiene cierta pasión por hacer eh, lo que se, se puede hacer desde los medios. Eh, me parece que el mérito de, de Kirchner, del kirchnerismo de alguna forma, es poner en cuestión ese ideal, ¿no?, o... o esa idea, a ese sentido común arraigado de el periodista es, o los periodistas son, o los medios son, fiscales del poder, eh, no tienen intereses, etc. Me parece que, bueno, la pelea con Clarín es lo más eh, actual y más candente y, y muy fuerte y muy interesante también, porque no sé si en algún momento hubo una pelea tan fuerte con un grupo mediático de, de ese poderío, eh, pero... Eh, Ya Kirchner, desde el primer momento que llega, empieza a apuntar contra el periodismo, ¿no? Como otros factores de poder, los economistas, bueno. Pero digo, la idea del periodismo la impugna. Y me parece que ese es un mérito que tiene. También es, eh, desde mi punto de vista, poco interesante lo que el kirchnerismo despliega a nivel mediático. Como para decir, bueno, los medios no son esto, no son ese ideal, y despliega un aparato de propaganda, digamos, que son los medios que, que el gobierno va creando. Y también la, in, la misma incomodidad que se puede tener en los medios sistémicos se tiene en esos medios. O sea, lo, lo, lo sé por compañeros que trabajan en esos medios, algunos estaban en crítica. Es difícil, no es nada más señalar a Clarín y decir que malo es Clarín y hacer periodismo desde ahí. Eh, Hay una incomodidad para mí hoy en cualquier medio de comunicación. Habrá algunos que no, pero en términos generales, sobre todo para los jóvenes o para los que tenemos menos de 40, eh, hay una incomodidad en hacer periodismo hoy. Ahí va. Y Amanda Alma, bueno. una vieja amiga de la casa, ¿cómo andás? ¿Se escucha bien? Bien. ¿El, sí, el micrófono? No? no, a ver, bien. sale bien. Fíjate, claro. si no, me parece que vamos a, vamos a tener que... Vamos a que compartir el micrófono. Bien, Amanda hoy está trabajando... En radio Gráfica, una de las radios donde nosotros estamos saliendo, está trabajando en la radio de las madres, ha tenido su experiencia también en algún pool mediático importante, y ¿por qué ser periodista? Bueno, yo... Mm, eh, no no sé, ahora escuchando no, que el compañero también me pongo a pensar algunas cosas. Eh, en su momento mm, decidí más el periodismo en función a... A ah, la articulación también por ahí con, con un ideal de, de la militancia, de un espacio para poder eh, encontrarme con, con las cosas que pasaban en la realidad, con una intermediación por ahí propia con, con los hechos trascendentes que, que suceden en las sociedades y eso me entusiasmaba mucho. Al momento de empezar a trabajar de periodista, sobre todo en los medios... concentrados o para ahí cuando vas a encontrarte con la cotidianidad de hacer periodismo como trabajo, a mí me parece que uno de los grandes problemas que vamos teniendo o que al menos me tocaron transitar tienen que ver con la fuerte precarización, ¿no? con bueno no encontrar un espacio donde desarrollar más allá de por ahí, lo intuitivo, lo que uno creía o lo que uno pensaba que estaba haciendo como periodista. Y me parece que eso es un, un gran debate que es muy importante, al menos, no creo que en los sindicatos, cuando participé en los espacios de sindicalización, o en la UDBA, en los espacios de discusión con otros compañeros y compañeras de trabajo, no hay un espacio de debate y de discusión para qué hacemos lo que hacemos, para qué hacemos periodismo, por qué razón eh, nos ponemos A, ...a preguntar determinadas cosas o a difundir determinadas otras... ...y me parece que ese es un problema bastante complejo... ...porque lo único que terminamos haciendo, me parece, en la tarea cotidiana... ...es una, al menos en los medios, eh, desde la estructura de los noticieros... ...que tiene una particularidad de, determinada, que es un, una agenda de noticias... ...que se ponen en juego, que es la línea editorial que es siempre del medio... ...que tiene otra lógica de trabajo... Nunca trabajé en una redacción de un diario, de una revista, no, no tengo muy, muy claro cómo, cómo es eso. Siempre he trabajado en noticieros y ahí se juega de otra manera la comunicación y el periodismo, ¿no? Es como un lugar donde lo que hay que poner en juego son por ahí la línea y la mirada de la empresa o del medio para hacer comunicación o, o para, para hacer un recorte de la realidad y es un trabajo bastante poco... Eh, creativo para decirlo de alguna manera me parece que mmm, la precarización del trabajo ha sido eh, devastador de, del periodismo en general y, y en los medios de comunicación eh, concentrados se nota muchísimo más que en los medios de comunicación por ahí Como, como la Radio de las Madres o como la, la gráfica donde tenemos otras libertades para hacer comunicación. Pero ahí también me parece que falta un debate importante sobre qué razón de ser tiene, eh, por ejemplo, la construcción de determinadas noticias o determinados espacios de... de discusión de la realidad hay otros lugares como pueden ser los programas periodísticos o como pueden ser los programas informativos donde por ahí sí se ponen en juego las miradas de los periodistas que están desarrollando esa tarea pero el noticiero es un lugar muy estandarizado para hacer periodismo y un lugar donde hay poco recorrido por ahí para um, encontrar nuevas, nuevas instancias para comunicar Me parece que está buenísimo y que es una necesidad y una obligación y responsabilidad, sobre todo de los espacios sindicales, ¿no? que no solo hay que reivindicar eh, las mejores condiciones de trabajo, sino empezar a debatir qué, qué hacemos. No creo que sea un debate necesario solamente necesario en la universidad, porque muchos periodistas no, no transitan la universidad, o lo han transitado muy esporádicamente, pero sí me parece que el sindicalismo, los espacios sindicales, las organizaciones, tenemos que discutirlo, porque hoy... Eh, nos arrasó la precarización Discutimos mucho qué hacer y resistir Frente a los cierres de las empresas Pero no discutimos cómo construir otra comunicación Otro periodismo Y ahí cortita del pie antes de ir con un poquito de música Vos sentís que igual eh, Por más que los sindicatos no lo estén discutiendo Que grandes organizaciones No lo estén discutiendo En el día a día del periodista En el día a día de las madres en Ahí en la revista digo Se charla así con los más conocidos, hay una reflexión, así como estamos acá tomando un mate y charlando un poco no. y tratando de reflexionar qué significa ser periodista hoy en la Argentina, ¿eso se da o no se da? Yo creo que no, creo que muy poco se da, eh, no se da por esta misma relación no donde termina siendo un espacio de trabajo y donde por ahí las dudas que tienen que ver sobre cómo encarar determinadas cuestiones van más a, a lo pragmático y no tanto a, al espacio reflexivo de, de pensar que qué profesión o qué actividad más que nada estamos desarrollando. Y bueno, y en los medios concentrados menos aún. A mí no me ha pasado al menos. Eh, a mí me parece que se da desde esa desde esa conciencia de, de una incomodidad para, para laburar. ¿Qué significa ser periodista hoy? Eh, en los medios, por lo menos en los que yo laburo, esto, crítica, ahora noticias, está muy presente la confrontación eh, Clarín-Gobierno. Es como el único tema, y cualquier cosa que uno haga dice, bueno, a, estoy siendo funcional, estoy, ¿no? Y volviendo a ese texto, de Esteban Smith dice, bueno, un periodista es casi siempre un forro, dice él. Y lo despliega largamente. Bueno, me parece que en este momento es una sensación muy fuerte que, que a veces uno tiene, pero yo creo que sí que se debate pero sí estoy de acuerdo eh, en que por ahí lo que más debatimos es cómo resistir a las condiciones de laburo que nos imponen las empresas, cómo hacer un planteo gremial. Es el único lugar, momento, esta instancia donde los laburantes se juntan, digamos, para algo. Después la carrera es muy individualista, la carrera Uy, del periodista. Claro. Entonces juntarse a discutir problemas, además de que es difícil articular después esa concepción. Nos ponemos de acuerdo en algo, bueno, cómo lo llevamos a la práctica en medios que no manejamos, ni controlamos, ni dirigimos. Eh, pero yo creo que sí que hay un debate, hay, un, esto, hay una sensación de que eh, no está bien, no es tan fácil. Eh, el devenir nos lleva a un lugar que no que no queremos, que hay que pensar. Está clarísimo. Estamos acá con Diego Genú, que está trabajando en, el, en la revista Noticias. Estamos con Amanda Alma, amiga de Radio Gráfica, también está trabajando en la Radio de las Madres hoy, a, hablando, debatiendo sobre... El periodismo, los periodistas, las empresas de medios de comunicación en nuestro país Nosotros ponemos un poco de música, el señor León Gico Desde tu corazón, un ratito y después continuamos con este debate aquí Desde el Bar Roma, donde hoy está transmitiendo este Sudaca itinerante Dudo que se pierda... siente que palpita tu amor en aquel pueblo chico del sol. Justificando mi cabeza perdida, quizás siempre te diga que todo ya pasó. Es que es Somos Sudaca. Bien, ahí pasaba la música de León Gico. Nosotros vamos a escuchar uno de los testimonios que preparamos en la semana. Andrés Sosognik es periodista de Página 12, el, el responsable del área de Sociedad. hace muchos años que trabaja en la parte gráfica y trabaja en Página 2, aparte es docente universitario, y él nos hace también su reflexión sobre qué significa hoy ser periodista en la Argentina del 2010. Un momento muy interesante, muy especial, este que se está viviendo en el, en el terreno de la actividad periodística. Creo que es muy interesante el debate que se está dando en todo, toda esta labor y sé que hay eh, muchos colegas periodistas que, que no opinan como yo, principalmente tal vez algunos eh, periodistas y algunos columnistas que, de los que podríamos eh, llamar como voceros del, del establishment periodístico, del establishment mediático. ...que advierten reiteradamente sobre una supuesta falta eh, o amenaza a la libertad de prensa... ...a la libertad de expresión en el país. Creo que lejos de eso estamos viviendo en un momento en donde hay una absoluta posibilidad... ...desde los medios, desde los periodistas de, de decir lo que se piensa... y si no veamos el el, el, el arco mediático este, analicemos las las posturas del del arco eh, mediático y vamos a ver que cada uno eh, dice y hace en los medios eh, lo que lo que le parece lo que lo que quiere lo que quiere decir de todas maneras creo que hay otro aspecto eh, que, que hace este momento eh, muy especial Eh, muy interesante y yo diría único en la historia mediática del país. Y es que eh, por primera vez se debate públicamente sobre el papel de los medios, sobre el papel de los periodistas, la responsabilidad, eh, la ética y el trabajo del, de los medios y de los periodistas. Yo siempre le, le digo esto a mis alumnos en la, en la universidad. Este debate, le digo a ellos, que eh, habitualmente estuvo eh, centrado y concentrado en, en las aulas de una universidad, de una carrera de periodismo, tal vez en algún congreso de estudiantes de periodismo, tal vez en algún seminario o en algún eh, panel con algún periodista o especialista en comunicación, sobre el papel de los medios y los periodistas bueno ese debate que estuvo reducido a, al ámbito académico durante durante prácticamente toda la eh, toda la, la, la historia eh, ahora se da públicamente ahora se se habla de qué hacen los periodistas qué hace tal periodista qué no hace tal otro periodista qué hace un medio qué hace el otro medio eh, se los critica Y, y en buena hora que así sea, porque los periodistas y, y los medios, porque qué no vamos a estar eh, también bajo la lupa del escrutinio público? En buena hora que, que el papel entonces de, de los medios y, y los periodistas eh, sea un tema de debate en, en, en la sociedad, eh, que haya programas, Eh, de televisión en donde se analice esto, que se debata esto en las radios, incluso en, en las charlas eh, entre la gente, entre los lectores, entre los oyentes, entre los televidentes. Tal vez este sea el motivo de fondo que preocupa, como decía antes, a, a, a muchos de los voceros del establishment mediático, que eh, por primera vez están siendo escrutados por el público. ¿Será que les molesta? Bien, continuamos aquí en este tiene Itinerante y obviamente se abrió Una discusión acá en la mesa que tenemos Para hacer dos o tres programas Pero bueno, primero que nada ahí Susana desde La Plata manda un mensaje Dice buenísimo el programa, felicitaciones Por el programa de hoy, manda saludos a todos Así que un abrazo grande, mil gracias Y, y un poco lo que estamos ahí tratando de, de ir apuntando y que estaría bueno que, que ustedes nos cuenten antes de, de terminar la primera hora de programa es eh, hoy por hoy este siempre fue difícil la relación de los periodistas con la empresa o con el medio, ¿no? Digo, hoy uno como individuo, como periodista eh, ¿cómo está la relación con las empresas o con los dueños de los medios de comunicación? En este sentido, digo, ¿hay autonomía, no hay autonomía...? Hay trabajo creativo Ahí Amanda había dicho Y la verdad que mucho mucha creatividad no hay Este Estaría bueno que nos, nos cuenten un poco eso por, ¿Por qué digo esto? Porque desde posiciones tomadas previamente Mucha gente a veces se enoja con un periodista Cuando dice tal cosa o no dice tal otra Y bueno, digo no siempre uno en la vida hace todo el tiempo lo que quiere Y a los periodistas les pasa exactamente lo mismo Bueno, yo mucho no puedo opinar porque trabajo en espacios que no son empresariales. Hace un, un tiempo ya bastante largo me... Me, me corrí y pude, tuve la posibilidad también y, y la decisión, ¿no? Eh, con un alto costo en, en mi precarización de, de mi vida en su momento, pero no estoy trabajando hoy, hace ya tres años, cuatro años en, en empresas. Y eso está buenísimo, está buenísimo porque, eh, por un lado, no tengo la presión de lo que tiene que vender, que en la televisión es muy fuerte. Mi paso de seis años y medio por un informativo de un canal de televisión, en el momento En el momento en que se instaló el minuto a minuto fue una experiencia realmente fuerte, ¿no? Cuando teníamos cámaras en móviles de exteriores y nos quedábamos 20 minutos hasta que llorara la, la persona que estaba haciendo el móvil porque medía, porque subía el minuto a minuto el rating. Y eso para un noticiero me parece que es... y además es aberrante. Y estar fuera de los medios de comunicación empresariales tiene su ventaja, obviamente, porque la verdad la libertad de publicación de temas, de temas que, que por ahí no son los que más se desarrollan en otros medios, está buenísimo. Y también desde ese lugar, desde la comunicación popular, que es el espacio donde yo estoy desarrollándome hace bastante tiempo, Eh, en el pequeño espacio que tenemos en Radio Nacional estamos metiendo temas que, que no aparecen muy seguido. El tema de la minería, por ejemplo, es un tema que no se desarrolla como agenda dentro del de, eh, servicio informativo y de eh, la gerencia de noticias de, de Radio Nacional por, obviamente, las posiciones que, que se tienen desde el gobierno con esos temas, pero, bueno, nosotros tenemos la excusa de que hacemos comunicación popular en un pequeño programa de una hora semanal. Y, y ahí, como son corresponsales de las provincias, cada provincia define qué tema le parece importante y muchas veces aparecen temas que, que no están en la agenda. Pero, bueno, otros por ahí <ríe> pueden hablar mejor de las presiones de las empresas. Eh... Es? ¿Vos hablaste de si hay libertad o no? No, no yo digo, digo, ¿cómo es el, digo, esto? No? Digo, esas contradicciones que sufre un laburante trabajando sí. en una empresa, en un lugar donde uno intenta a veces ser creativo, quiere expresar sí. cosas, investigar, digo, ¿cómo? No, eh, digo, en, en principio el, el periodismo se parece a cualquier otro laburo, en lo que charlábamos también fuera de micrófono. Eh, hay una relación con una empresa y hay una tensión eh, que tiene que ver siempre, primero con la... las condiciones materiales que vos sos un empleado cobras un sueldo por una tarea que no está muy especificada cuál es esa tarea eh, desde el punto de vista de las empresas es bueno, contribuir al periodismo libre, no sé, a la democracia bueno, todas son abstracciones que después a la hora de, de, de jugar realmente, bueno hay cosas donde uno todo el tiempo puede decir que no y también, eh, si uno dice todo el tiempo que no, se va <risa> rápidamente, pero digo, hay un juego ahí Yo creo que se trata de interticios, grietas, ir haciéndose un lugar, ir discutiendo, ir viendo en qué momento se puede plantear una posición distinta y también uno puede transitar por los medios diciendo siempre que sí y probablemente eso eh, le facilite un ascenso más rápido. Y también me parece que por ahí lo que no se distingue o no se termina de distinguir es que en los medios de comunicación... Eh, hay distintos niveles, como en cualquier empresa hay una aristocracia, si se quiere, periodística esto que recién mencionaba por ahí Andrés en el testimonio que escuchábamos bueno, los voceros de las corporaciones bueno, los grandes columnistas de los diarios eh, la gente que tiene su propio programa de televisión no sé quién digo, hay gente que no, no se puede considerar period sí, son periodistas, pero son empresarios periodísticos cuya empresa son es su nombre. y una serie de auspiciantes, y una serie de programas, y una serie de espacios, no sé. Y después hay una realidad eh, distinta hacia el interior de los medios. Eh, a veces una nota que puede escribir eh, un redactor eh, raso también puede tener mucho impacto y puede ser mucho muy cuestionada, etcétera Pero digo me parece que hay clases sociales también al interior del periodismo y me parece que hay que saber verlo, sobre todo si uno... Se pretende dar una estrategia política también para construir otra comunicación con la gente que la una en los medios. ¿Qué se hace con toda esa gente, con todas esas generaciones de pibes que para mí están entrando y, y tienen esta atención marcada? ¿Qué hacemos? Bueno, eh, en mi caso, como en otros que conozco de compañeros, ¿toda esa gente no sirve para nada en los lugares donde está o puede, si se plantea un debate, contribuir desde su pequeño lugar a no repetir por lo menos eh, un coro mediático, a, a tratar de pensar algunas cosas, a tratar de colar algunos temas, a tratar de cuestionar algunos sentidos comunes. Bueno, me parece que ese es un debate. Yo estoy más por esta segunda posición, de que hay gente en los medios con eh, un pensamiento crítico y esa gente no es maravillosa ni todo lo que hace es buenísimo, pero está en una tensión y está eh, buscando otra forma de hacer periodismo desde los medios sistémicos, digamos. Está clarísimo era la palabra de Diego Genud. Nosotros nos pasamos un poquito de la primera hora de programa. Le pedimos mil disculpas a las radios, pero también digo, a veces vale la pena un momento de reflexión sobre estos temas que no es todos los programas. Compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con este sudaca itinerante aquí desde el bar Roma en el barrio del Abasto. Mi gente sueña sueño sencillo. Un ranchito allá en el barrio, bien cerquita del vecino. El almacén de la esquina para comprar 500 gramos si no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueño sencillo. Los jurises en la escuela aprendiendo de lo lingo. Divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que Somos solos, En la forma que Tony habló No encontré hipocresía Y la historia que escribe la CIA Yo me la paso por las pelotas A que mi barrio el hambre se nota Y pasan balas todos los días Y la violencia se pone fría Y te espera Sentadita Somos Sudaca Continuamos aquí en este Sudaca Itinerante Estamos empezando la segunda hora de programa Y nosotros, como les decíamos, estamos acá desde el Bar Roma Haciendo este especial por el Día del, del Periodista Este día que está cumpliendo 200 años Igual que el bicentenario, 200 años de la Fundación de la Gaceta de Buenos Aires, y ese era uno de los motivos por los cuales el señor Andrés Correa venía pidiendo pista hace rato. ¿Cómo es el Día del Periodista en determinados lugares de América Latina y las relaciones que tiene con la fundación de la Gaceta de Buenos Aires? ¿Es así? Es así, Mariano, y bueno, un poco... vimos ahí por qué se había creado la Gaceta de Buenos Aires y la necesidad que se tenía de, de poder crearla eh, de parte de la Primera Junta. En este caso nos vamos a referir a, a Ecuador, eh, donde fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo quien creó eh, un, un periódico, en ese caso, que se llamaba Primicias de la Cultura de Quito. Así se llamaba eh, poco después eh, Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue encarcelado y, y terminó muriendo en prisión ¿sí? eh, tras publicar eh, este este periódico donde obviamente formó parte el, ese periódico las informaciones que allí se brindaban en cuanto al proceso revolucionario que se vivió en Ecuador eh, por esos tiempos en en Uruguay En Uruguay se festeja el Día del Periodista un 23 de octubre y tiene que ver con eh, la, salida, eh, la salida digamos del, del periódico El Prospecto Oriental a cargo de Mateo Vidal y quien Artigas eh, apoyó con su, con su publicación y lo propuso al Cabildo de Montevideo. y calificó como herramienta fundamental, exhortando a mantener la libertad de prensa en todo el territorio oriental. En Brasil se festeja un 7 de abril y tiene que ver con eh, la conmemoración por la dimisión del poder del emperador Don Pedro I y el asesinato ¿sí, de un periodista. el Quien llevó a cabo el observador constitucional Se llamaba Liberó Bardaro Y fue un 20 de noviembre de 1830 En Paraguay, el Día del Periodista Se festeja en conmemoración A la publicación del primer periódico paraguayo El Paraguayo Independiente se llamaba Y fue un 26 de abril de 1846 También la fecha recuerda un 26 de abril de 1991 Fallecía el periodista paraguayo Eh, Pedro Juan Caballero eh, que bueno fue, fue asesinado y en Venezuela también se festeja el día del periodista un, en este caso un 27 de junio y tiene que ver con eh, el muy vinculado a la independencia de, de Venezuela y este caso es homenaje a los trabajadores de los medios de comunicación eh, y su fecha tiene que ver con el primer número de la Gaceta de Caracas en el año 1810. Esto lo llevó a cabo eh, el, el diputado comunista Guillermo García Ponce en, en, el, en los años eh, 60. Oh, no. Entonces, esto lo hizo, obviamente, eh, que remitía a este periódico a los ideales de Simón Bolívar y la revolución que hoy estamos celebrando en este bicentenario de nuestra América. Ahí está, uno de los motivos más por los cuales Argentina y América Latina vienen caminando juntos desde el comienzo, aunque muchos no tengan ganas. Somos Sudaca. Somos, Naca. Naca. Somos. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante... ...a veces la computadora... ...ahí estamos haciendo 500 cosas... ...y por eso se nos producen algunos huequitos... ...Diego no tenía ahí... ...primero que nada un aviso para pasar... ...que vale la pena y que es importante... ...y en el cual Sudaca de manera indirecta... ...también va a estar colaborando... Sí, porque bueno, ahora que es el día del periodista... ...el lunes... Eh, ...va a haber una convocatoria importante... ...en la puerta del diario Crítica... Supongo que más o menos es conocida la situación. de El diario hace más de un mes que no sale. El dueño es Antonio Mata, que es un español, que bueno en su momento ya pasó por Aerolíneas Argentinas. Y los compañeros que trabajan en crítica para ese día van a sacar una edición especial. El diario, de alguna forma, vuelve a salir. Va a ser un diario a mitad de camino entre un diario de conflicto gremial, que ya lleva más de dos meses, y un diario con información, con notas, del momento que está atravesando hoy la Argentina. Va a ser un diario a mitad de camino, son 5.000 ejemplares que van a salir y va a haber un gran acto en la puerta del diario con la consigna que los compañeros están llevando adelante ese tiempo que es no al cierre, ni cierre, ni despidos. Esto es a la una y media de la tarde en Maipudo 71, que es la, la sede... De, del Diario Crítica de la Argentina hay un blog también que se llama diariocriticadelargentina.blogspot.com y ahí bueno se pueden enterar de toda esta larguísima lucha y muy intensa, la verdad, de compañeros y compañeras, son bueno 190 eh, que están en este momento ocupando la sede de la empresa, tratando de impedir el cierre, que bueno, todo todo indica que. A la patronal no le importa, o es la decisión irrevocable. Bueno, ahí está el gobierno también, por otro lado, que se comprometió a poner los repro, que son una especie de, de subsidio de 600 pesos para cada trabajador. En algunos casos de, de fábricas en crisis también el gobierno lo puso. En este caso sería un doble repro. La publicidad oficial que tomada se comprometió a, a pagar. Bueno, está abierta la situación en el sentido de que Los trabajadores se siguen oponiendo al cierre y siguen peleando. Y el lunes es una instancia importante para todos los que, de alguna manera, queremos que siga adelante el diario. Ahí está. Va a estar radiográfica transmitiendo en vivo con alguno de los equipos que están hoy acá en el Bar Roma. Van a hacer la transmisión de, de todo el acto. Eh, ahí el lunes a, la, a partir de las 14 13.30 ¿no? sí, a 14. 13, 14 horas Empieza el acto sí, Y un poco retomando lo, lo que veníamos charlando ahí Que tiene mucho que ver con lo que pasa a veces En el diario crítica y esto eh, Vos decías que, que A veces está muy difícil O por lo menos hoy en la Argentina está muy difícil Correrse de esa dicotomía Gobierno no gobierno Como periodista, no tanto por estar a favor o en contra del gobierno, sino como un lugar de poder también pensar con cabeza propia y generar algunos otros tipos de cosas. Sí, yo creo eso, es lo que yo experimento. Eh, más allá de que eh, en esta discusión, digo, eh, me parece que las causas que defiende Clarín son todas indefendibles. Eh, bueno. Desde Crítica, en su momento, firmamos una solicitada también. Éramos un montón de trabajadores a favor de la ley de medios. Me parece buena la ley de medios, me parece importante. Creo realmente que abre un panorama muy interesante. Eh, también, eh, bueno, la cuestión de papel prensa. En esa contienda, bueno, digo, pero la ley de medios me parece lo, lo central. Creo que es una consigna que todos nosotros este, desde siempre reivindicamos y es una realidad que, que la verdad que es un... un gran triunfo me parece de todo de un montón de sectores que venían hace 25 años reclamando esto se abre un panorama y ese panorama es un desafío me parece a mí que no sabemos cómo es hacer una comunicación este, autónoma de alguna forma Eh, hay experiencias de un montón de gente, de radios alternativas que lo vienen haciendo pero se va a abrir un panorama donde eso puede llegar a ser eh, no sé si central pero va a dejar de ser marginal y van a dejar de ser perseguidos esos medios y va a haber que eh, pensar una nueva comunicación y ahí me parece que la tensión o lo que el gobierno plantea me parece que empobrece empobrece lo que podemos hacer si estamos pendientes únicamente de lo que el gobierno considera la línea correcta en este momento A mí igual me parece que no hay que perder de vista que el aparato de los medios concentrados es muy, muy, muy, muy grande, está muy instalado en la forma de consumir comunicación en la Argentina, y que en ese sentido la dicotomía que se plantea está muy manejada también desde los medios concentrados, ¿no? Esa cuestión de desde las victimizaciones de los periodistas hasta la agenda que venimos consumiendo hace... 20 años, 25 años, está tan instalada el tema de que, por ejemplo, en, en un noticiero que se acaba de ganar un Martín Fierro como reconocimiento a la mejor tarea periodística, como el de Telefe, durante los últimos cuatro días no haya habido noticias políticas en su... línea y su agenda de temas haya habido obviamente el mundial como el tema central pero después las dos o tres noticias que aparecen son policiales y que ese modelo de comunicación haya sido el que se ha reconocido en los últimos años como el mejor periodismo informativo el mejor noticiero que se hace no es menor a la hora de plantearle a la sociedad al pueblo otra forma de comunicación hay mucha marginalidad de la comunicación eh... alternativa, comunitaria. Hay marginalidad en varios sentidos, principalmente porque las personas que desarrollan esa actividad no tienen recursos para sostenerlo. Lo que vos decías recién o lo de crítica tiene... un sentido muy profundo, ¿no? compañeros que se han quedado sin trabajo por el vaciamiento de una empresa, que en otros conflictos aparece de una manera muy distinta porque bueno no son eh, trabajadores de los medios los que están afectados, en este caso sí, y se ha tomado como un ejemplo, como un paradigma, como un espacio también de visibilización de cómo es el conflicto de los trabajadores de los medios de comunicación, me parece que el debate que también tenemos que dar y como periodistas me parece que está bueno asumirlo es cómo se consumen los medios de comunicación en este país, ¿no? ¿Qué alternativa... asume el pueblo, cómo la sociedad ve tele, escucha radio qué elige al el momento de elegir no es menor que una de las radios más escuchadas sean solamente las radios concentradas en las ciudades y en los pueblos en los, por ahí en las ciudades más pequeñas los medios comunitarios sean verdaderamente la alternativa y sean los otros medios de comunicación hay muchos pueblos, hay muchas ciudades no tan pequeñas, pero no son las grandes ciudades de este país donde los medios comunitarios son referencia y no son muchas veces ni oficialistas, porque en general tiene una confrontación muy grande, porque han sido históricamente perseguidos por los gobiernos provinciales y locales. Y por otro lado, son los que realmente construyen un espacio de comunicación diferente. Ahora, eh La, la comunicación está también concentrada en las grandes ciudades como Eje y Paradigma. A mí me ha tocado, bueno, a todos nos ha tocado ir a cualquier ciudad, a cualquier pueblo y estar viendo el noticiero de Canal 3 o de Telefe, ver los conflictos que hay en la ciudad de Buenos Aires y obviamente desconocer lo que pasa en los pueblos, en las ciudades del interior. Y eso me parece que es un gran tema, que si nosotros no pensamos cómo se consumen los medios que nosotros trabajamos, sean alternativos o sean... Eh, oficiales, digamos, del establishment de los medios, estamos en un problema, no vamos a poder construir otra comunicación. Ahí, ahí está. Eh, usted, ustedes plantean un poco. Bueno, yo creo que la pregunta era la siguiente: si tiene que ver esto en base a la a la, a la dicotomía planteada entre eh, los grupos o el grupo Clarín eh, y Gobierno Nacional. Pero no es solo el grupo eh, Clarín. No, no, no, no, no, Pero, pero básicamente, digamos, esa esa esa dicotomía, digamos, que hubo, que hay grande expresada en eso que digamos que consume la gente, ¿no? Eh, porque eso es lo que más llega. Justamente desde esa concentración de medios eh, es lo que es lo que le, cómo le llega a la gente. En base a todos los grupos eh, o, o el grupo monopólico que en este caso capaz que lidera a Clarín eh, por su por su percepción. Si es una cuestión de coyuntura o si vamos hacia un cambio de paradigma en, en lo que es eh, la comunicación. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la, la ley de medios. Y yo creo que con la ley de medios, sí, claramente va a haber una transformación. Digamos, Hay una visibilización y sobre todo va a haber la necesidad de eh, fortalecer esos otros medios. Porque la realidad no es solamente que no haya posibilidad de hacer otra comunicación. Es muy difícil sostenerla. Es muy muy caro sostener un diario. O sea, lo que pasa con el diario crítica. Eso no es solamente eh, conservar la fuente de trabajo y pensar una cooperativa. ¿Cómo se sostiene una cooperativa si bueno no tenés una ley nacional de distribución de pauta publicitaria, no existen en la Argentina, no existen en las provincias, Santa Fe está haciendo todo un debate, la coalición por una redifusión democrática en Santa Fe está haciendo ese debate, exigiéndole a la provincia que haya una ley de pauta, que haya, una, que haya un 33% como dice la ley de medios para los sectores eh, sin fines de lucro, o sea, pensar eso es necesario para sostener los medios. Sí, además yo pensaba en el tema del consumo, ¿no? Que ahí es más complicado, más complejo porque tiene que ver también cómo consumimos un montón de otras cosas, ¿no? porque los medios de comunicación y las, la información terminó siendo una mercancía Digo, en última instancia es eso lo que estamos discutiendo de que la gente se, pon, se pone a ver la televisión a escuchar la radio, en función de que eso es una mercancía lo consume de esa forma, como consume otras mercancías, y eso fue como atravesado mucho, atravesó como la sociedad, si quieren, con el neoliberalismo Pero mi pregunta va sobre lo que nos toca a nosotros, ¿no? porque eso es como un conjunto de cosas más profunda. Lo que nos toca a nosotros por ahí es eh, qué están haciendo los periodistas para cambiar esa lógica. Digo, ¿qué, qué se está haciendo de los medios. Porque hay toda una cuestión que tiene que ver con las empresas. Ahora, nosotros como periodistas estamos aportando a eso, lo, lo hacemos, no lo hacemos. Digo, a mí me, me pasa que, que siento que hay un montón de gente laburando en las empresas, pero que eso, como una cosa más individual. no hay posibilidad de una articulación más colectiva sí no bueno ese es el ese es el digamos el desafío yo lo veo muy difícil me parece que plantear el debate es importante y me parece volviendo al comienzo de la charla que el mérito de, del kirchnerismo de este proceso si se quiere incluso más allá del kirchnerismo es poner en cuestión la imparcialidad de los medios de comunicación decir los medios son actores de la comunicación ya no son medios, son empresas tienen intereses propios me parece que todo ese paso necesario de que era tabú decir hablar de los dueños de los medios de comunicación me parece que es muy interesante que muchos sectores lo venían planteando de manera minoritaria cuando impulsaban la ley de medios y me parece que el gobierno en ese sentido tiene un mérito es una instancia después creo que Clarín viene perdiendo mucho en venta Viene, o sea, está cuestionado lo que es 678, lo que es la blogósfera, lo que es un montón de cuestionamiento me parece es un hartazgo a esto que recién planteaba la compañera, decir, bueno, esta manera de comunicación no nos representa, está en crisis, me parece. Más allá de que sigue siendo muy importante, creo que está en crisis. Yo lo que me pregunto es qué es lo que viene, digamos, y me parece que ahí... estaría buenísimo que la ley de medios habilite múltiples voces y múltiples pensamientos eh, que no sean los que venimos escuchando hace 25 años y ahí hay un debate eh, muy eh, primitivo que está recién empezando me parece que estamos todavía en esa etapa de los medios de comunicación son empresas son acto eso que antes lo decían nada más en las carreras de comunicación, me parece que hoy está extendido. Cualquiera sabe que Clarín tiene intereses propios, que no defiende la libertad de prensa nada más, sino que defiende eh, su derecho de quedarse con una parte de telecom, de tener cada vez más radios de tener sí. papel prensa, etcétera Igual no sé si está tan, tan, tan extendido como nos gustaría. Me parece que se está empezando a instalar el tema de la, la apropiación de, de los hijos de Ernestina Noble... ha también pegado fuerte en la identificación con el medio de comunicación, ¿no? Y ese punto, y es develar ese misterio que, que todos sabemos cómo es o que intuimos, me parece que va a ser un, un golpe muy certero a la credibilidad, ¿no? A la forma de construir un, una imagen que te permita identificarte o no con el medio. Eso me parece que va a ser un punto importante. Ahí está, Diego Genú se tiene que ir ahí a buscar, a ser de padre también alguna vez en su vida eh, escuchemos una cosa, cortito y al pie eh, ¿Qué cosas te gusta hoy leer, ver en la televisión, escuchar en la radio o en internet que tenga que ver con el periodismo? ¿De periodismo? Sí no, Yo no, no, no miro televisión, no, no escucho radio no. no veo, no utilizo eh... internet, no leo ningún blog Internet sí, internet sí Y voy leyendo salteado. Hay qué, al... ¿Qué es lo que te gusta hoy, que te llama la atención y decís, esto está bueno? Es gente desconocida, ¿no? Pero sí, obvio. Pero en, en todo lo que es la blogófera así llamada, en el, en el micromundo donde yo me muevo, eh, la blogófera es una red de blogs que cuestionan fuertemente esto, los medios sistémicos, Clarín sobre todo. Ahí hay algunos blogs de algunos compañeros que tienen un pensamiento que a mí... Eh, me interesa hay un blog que se llama Revolución Tinta Limón que no es eh, la editorial Tinta Limón de un pibe que se llama Martín Rodríguez que es un pibe de nuestra edad que estudió en la facultad plantea algunas cosas que a mí me resultan interesantes después algunas cosas de lo que plantea este, también Artemio López algunas cosas de lo que hay un blog que se llama Nación Apache más de cultura eh, cositas y en el periodismo cosas de alguna gente que se anima a pensar eh, obvio, no sé, el canal Encuentro me encanta, digo, hay cosas que me gustan, algún programa de este, de Canal 7, y, pero no, no miro, no consumo medios, la verdad, porque no, no me ayudan a pensar, estoy buscando, diga, internet lo que, lo que, lo que tiene es eso, ¿no? Esa posibilidad de eh, un eh, la página del Frente de Darío Santillán me gusta mucho, hay cosas que plantean, prensa de me parece, que hay algunas cosas que plantean que cuestionan Eh, más allá de lo que todo el tiempo yo escucho todo el tiempo dos discursos eso es lo que escucho en, en el mundo donde me muevo y ninguno de los dos me, me termina de convencer eh, entonces busco otra cosa y bueno, nada, volví a leer libros ahí está, me parece bien bueno, che, mil gracias por haberte acercado hasta Sudaca y nada, tiraste todos títulos así que te, te vamos a tener que volver a invitar estamos bueno. casi obligados a invitarte nuevamente en algún momento muchas gracias Bien, pasó Diego llenudo por Sudaca, Amanda se queda, Humbertito Lunati, se tomó como seis ginebras, ponemos un poquito de música, un toque de música y continuamos con este Sudaca itinerante del día de hoy. No soy un folano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio si la vida se deja ...y yo le meto mano y si no, aún me mi oficio. Y como además, sale gratis soñar y no creo en la reencarnación. Con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres. A colarme en el traje y la piel de todos los hombres... Nunca seré al capón en Chicago, legionario en pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, postalero en Céfiro. Y bueno, esto es así, viste, a veces la cosa se pone picante, se pone buena y uno se queda con ganas de charlar. Un montón de cosas El señor Mertizio Lunati se tomó seis ginebras ¿Usted aguanta un rato más para hacer su segunda entrada o no? Dígame Así, la verdad Con seis ginebras llego hasta las 7 de la tarde, Molina ¿Está seguro? Todo? Sí, le, le, le quiero hacer un anticipo Ahora vamos a hacer un juego Vamos a hablar de... A ver quién es más independiente Clarín o Mariano Moreno ¿Vamos a hablar un poquito de eso? Es un desafío Ahí, ¿sí? bien, bien Me parece... Muy bien Estamos terminando el tercer bloque aquí de Itinerante, Transmitiendo desde el Bar Roma Acá en el... Barrio del Abasto, estamos con Amanda Alma hasta el final del programa, está el señor Humbertito Lunati, está casi el equipo completo, nos queda un montón de audios ahí, Fernando Piana Andrés Osoni, Estela Caloni vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios, y en un ratito nomás, continuamos aquí desde el Abasto compartiendo el programa con los oyentes con, pata de palo, con, de enojo, con cara de malo, el viejo bandera, un par de tibias y una calavera. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de Somos Sudáca. Bien, continuamos aquí en este sudaca Intentante, se prendió la luz roja, señor Galeano. Usted sabe cuando se prende la luz roja. Uno... Silencio, en radio. No sabía que era la luz roja, Molina, pensé que era otra cosa, me había confundido, vi espejo y bueno, esas tás, cosas. estás daltónico, estás daltónico. Bien, el señor Andrés Correa nos va a recordar quiénes nos ayudan a hacer este subac itinerante todas las semanas. Así es, nos ayudan ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Biblioteca Nacional y CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bien, estamos con el señor Humbertito Lunati, séptima Ginebra Igual es un lindo número, el séptimo le pido por favor que no me haga escándalo Antes de terminar el programa, por lo menos cuando levantemos todos los equipos Si usted se quiere empieza a tirar todas las botellas que tenemos acá Que son muchas ¿eh? en el Bar Roma En realidad, es, tiene razón Molina, el 7 es un lindo número ¿Se acuerda del séptimo regimiento? Ustedes esa época no se tomaba un <risa> séptimo regimiento por ahí eh, El día del periodista, vamos a hablar del día del periodista y le planteo el desafío Mariano Moreno y la Gaceta es más o menos democrático que Clarín y Ernestina. Se lo tiro por ahí, auspicia este segmento, TN, verdadero periodismo independiente, me dieron 20 pesos y un paquete de bizcochito, Molina. Eh, esto es así. Mire, en el Día del Periodista se conmemora porque Mariano Moreno funda la Gaceta, lo que demuestra que el periodismo desde siempre estaba vinculado al poder. Porque Mariano Moreno era el poder. Ahora otra cosa. Eh, Digo, Clarín no está vinculado al poder Eso yo estoy defendiendo al gran medio Al gran diario argentino No está vinculado al poder, está enfrentado Ahora, Mariano Moreno eh, funda un solo periódico ¿Cuántos periódicos había en la época? Uno solo Monopolio, Molina En cambio, Clarín tiene, tiene como 15 medios Democracia pura, Molina <risa> Tiene <risa> Esa... muchas voces en vez de una Exactamente Dicen todo lo mismo, pero en diferentes lugares Ahora, eh, otra cosa Pero igual esa no es la verdadera historia del periodista y acá voy y me largo como loco. El Día del Periodista se festeja porque el 7 de junio de 1966 Mariano Moreno Grondona a los 8 anitos fundó La Grazada, un diario que informaba, informaba a la directora cuál de sus compañeritos se portaba mal y lo mandaba en cana. Comportamiento que de adulto le valió grandes laudos. Grandes periodistas de la historia. Un gran mentor, un periodista con estilo fue sin duda Bernardo Neustadt. Que hablaba de valores vinculados a la democracia, a la libertad y a la justicia. Hablaba mal, claro. Los prendía a fuego. La única vez que cayó simpático fue cuando se le vio un testículo en una foto de veraneo en la revista Gente. No sé si se acuerda, Molina. Me acuerdo perfectamente. La tapa, <risa> Otro referente fue su hijo, el recién mencionado Mariano Londona. Leemos su bibliografía. Hijo de un racista pro-militar y de un racista pro-iglesia, nació Mariano combinando lo mejor de las cualidades de su progenitor. <risa> Méritos y logros periodísticos, aparte de racismo, sabía hablar del latín. Eso es muy meritorio. Tuvo un programa televisivo que se llamaba Hora Clave que hablaba de racismo. Eh, ¿quieres saber su orientación política también? Racismo, bueno. Eh, sin duda un gran aporte del periodismo lo hizo el ocho veces ganador del premio José de Cer, Chiste Helblum, combinando la prensa con el círculo cromático de sus corbatas horribles y así nació el periodismo amarillo y el periodismo rojo sangre. Eh, y para cerrar, eh, con esto es el día del Día de Periodista, Maradona le mandó un mensaje y un gran abrazo al Toti Pazman. En realidad no fue un abrazo, Molina. Eh, Todos sabemos de lo que está hablando. Correctamente, así que, bueno, que la sigan festejando y nos vemos la próxima semana, Ana Molina. Bien, perfecto. Pasó pues el cine en Humbertito Lunati aquí por este Sudaca del día de hoy. Esta música puede ir bien, ¿eh? Para hacerle la cortina a Humbertito, ¿no? Para cuando se enloquece así se va pateando Tacho, haciendo, haciendo lío por todos lados. Bien, nosotros volvemos un poco al programa más tradicional, a los columnistas que nos acompañan semanalmente, y en este caso eh, una ex-columnista, pero una amiga de toda la vida, de Estela Caloni, que nos ayudó en los comienzos de Sudaca, sobre todo año 2006, ...a realizar este proyecto... ...la llamamos, estuvimos conversando largo rato... ...sobre el Día del Periodista... ...los periodistas, la prensa... ...qué corno hacer... ...cómo comportarse frente al, a los grupos mediáticos... ...y también qué hacer el trabajador dentro de una empresa... ...bueno hablamos de todo, es todo eso va a estar en la página web... ...pero hoy queríamos compartir con ustedes algo de Estela Caloni... ...y que tiene que ver que la información es un arma... Y si está mal utilizada, según ella también es posible de que te comas un juicio o cosas por el estilo. Interesante la reflexión de nuestra amiga Estela Caloni. Somos Sudaca, Sudaca, Somos Sudaca, Sudaca. La información como arma convierte al periodista en un hombre armado. para para una guerra para una destrucción para lo que sea el, la información no puede usar como un arma no puede ser como un elemento de las guerras de baja mediana y alta intensidad no puede ser usado para las guerras sucias si el periodismo cae en eso el periodismo ya deja de por sí de de de, de tener eh, este de tener su el papel verdadero que el, que está eh, el que está construido por leyes, hay, hay, hay leyes que hablan del papel de la prensa, leyes específicas. Entonces, cuando se entra en la ilegalidad, en la ilegalidad se vive y sí hay que ten, atenerse a las consecuencias de la ilegalidad. Eso por una parte. Por otra, este, también hacer una reflexión sobre la ética. Volvamos a los tiempos de un poco de la ética. Ahora es de un salvajismo que... este El, el que quiere eh, ganar su primera plana y su espacio, su premio, o lo que sea, pasa por sobre la cabeza de todos sus compañeros sin mirar atrás. Eh, no dejan... Eh, yo he visto jóvenes que intentan emerger, muy inteligentes, muy preparados, muy estudiosos, y no les dejan ni un poquitito de espacio porque tienen miedo, periodistas grandes, de que ese joven venga muy bien preparado... y ocupe su lugar como es lógico, como es una renovación lógica, y entonces eh, eh, tiene una falta de generosidad absoluta, absoluta. Es decir, yo soy muy pesimista en este Día del Periodista en último caso, pesimista porque quisiera que, que, que quisiera que volviéramos a hacer un periodismo serio, que un que una programa de entretenimientos, de entretenimientos degradantes, como estos, estos programas de entretenimiento que se que están en la televisión, donde cualquiera se mete en la vida de la gente, eh, y, y después, si sí, es claro, si dicen cosas terribles, de una actriz o de cualquiera, dicen cosas terribles, terribles, ofensivas, humillantes, eh, terminan eh, dejando en la sociedad la sensación de que la humillación es válida si salís en televisión. A mí me pueden humillar todo lo que quiera, pero si salgo en televisión, ¿qué importa? El chisme, esos pe mismos periodistas hacen comentarios políticos, no puede ser, no puede ser, es imposible. Es imposible que utilices el comentario político, que debe ser muy serio y muy estricto, este mezclado con los, los chismes de la farándula y una cotidianeidad muy triste, muy muy degradante que le han impuesto a la sociedad a través de los medios de televisión. Los entretenimientos degradantes están pensados para degradar a una sociedad. Los, los entretenimientos degradantes son parte de un proyecto neocolonial o recolonizador que viene sobre nosotros. Solo con pueblos degradados, con pueblos desculturizados, con pueblos analfabetizados, Puede re retornar un colonialismo o a, la, a esta región nuestra. Somos Sudaca. Bien, ahí pasaba la palabra de Estela Caloni, hablando de los periodistas, los medios, y qué cosas hacer, y cuál es la ética que uno tiene que tener. y como también a veces cuando uno utiliza el periodismo como un arma este también merece a veces ser juzgado en torno a cómo utilizaste ese arma ¿no? estaba bueno, eh, no sé si lo, lo escuchaste ahí completo pero porque Estela Caloni una de las cosas que plantea es que dice por ejemplo que el caso Ruanda es uno de los casos más significativos de la historia porque si vos sos periodista y avalás la matanza por ejemplo, digo, viste que el, la guerra en Ruanda empezó por unas publicaciones periodísticas que hicieron confrontar a un montón de gente y si vos estás avalando la guerra en este caso el ejemplo más común la invasión de Irak eh, no tenés responsabilidad O sea, o sea, sos muy diferente al que va y dispara No, claro, no, o sea, te lo, está Te lo, bueno, lo, te lo, te lo planteas sí, y te dice, bueno, hay que hacerse cargo Porque digo, porque la guerra no es solo tirar tiros La guerra es todo lo que está es Todo lo que se construye alrededor Y está bueno, a mí me parece que Estela Caloni es una de las referentes En el periodismo de este país Que está bastante olvidada En los sectores De, no solo de los medios de comunicación, sino entre los periodistas. A mí, las veces que me ha tocado hablar con ella, porque bueno y en la red de las madres la consultamos mucho por todo lo que tiene que ver Latinoamérica, y siempre te quedaste un poquito charlando, porque siempre está, es una mujer muy ocupada y, y que siempre cuando te atiende tiene... Eh, dispone de ese rato para, para darte un poco de atención y es muy precisa, ¿no? No solamente con la información, sino con cómo te plantea hacer periodismo, ¿no? Una mina que a mí me parece que sería muy interesante recuperarla o como una referente para también discutir el tema de la ética que yo creo y sigo sosteniendo que el tema de la precarización no solo ha hecho que el trabajo... se haya disminuido pero las fuentes de trabajo se haya disminuido para un montón de compañeros y compañeras que que se haya hecho muy difícil no que en un mismo en un mismo medio de comunicación muy pocas personas tengan que hacer muchas tareas entonces es muy difícil hacer periodismo eh, en las redacciones al menos de los medios audiovisuales ¿no? porque vos tenés que en un canal de televisión por ejemplo escribir la rutina escribir el videograf chequear la información de todos los periodistas que te van a presentar la nota que se van a presentar ese día y además tenés que dar la información al conductor porque en general no la tienen o, o no tocan en profundidad todos los temas Y hay tanta tarea que tenés que hacer en, en una redacción que no tenés momentos para pensar, discutir, debatir cuán ético no es determinada cosa. Además que no te dan mucho espacio, puedes podés plantearlo, te podés negar a hacer una nota, pero de ahí en adelante también queda eh, el estigma en tu frente y es muy complicado poder avanzar hacia otros espacios. A mí me ha pasado que yo cuando estuve trabajando... en América Televisión, en el noticiero y en seis años y medio de trabajo propuse dos notas. O sea, el espacio era muy reducido y las dos notas que propuse, una fue... La escuela en la gráfica, que cuando conocí la radiográfica, cuando empezamos a hacer la radiográfica, fui a la gráfica Patricios y ahí me impactó mucho que haya una escuela y cuadraba dentro de la agenda posible de temas como un caso, digamos, como una nota de color. No, no se habló de la situación de los estudiantes del sur que no tienen lugar para ir a estudiar la secundaria. No se habló de la situación de los pibes y las pibas que van a esa escuela, la precarización también de los trabajadores, la recuperación de la empresa. Todo eso era como un contexto colorido. para mostrar una escuela dentro de una fábrica pero bueno, igualmente sirvió como espacio para poder contar eh, que existía esa experiencia y después otra nota que tenía que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres, que también fue para un 8 de marzo y en seis años y medio trabajando a razón de nueve horas por día poder incorporar solamente dos notas posibles eh, sobre una agenda de temas que iban entre los, las 10 y 15 notas por día es bastante poco me parece, ¿no? Como como espacio. Aman, vamos a a ver si hacemos el contraste con qué significa que hacer un medio propio. Vos participaste del armado de, de Radiográfica, una de las radios que estamos saliendo en vivo en este momento, le mando saludos a toda la gente de La Boca y de Barracas. ¿Y cómo fue la experiencia de hacerse cargo? De hacerse cargo de que eso funcione, que una cooperativa de trabajo, de hacer un medio propio, porque quedaría esa como una de las posibles alternativas. Sí, es, es una experiencia formidable, me parece que, que es muy importante que se multipliquen las experiencias eh, de comunicación popular, porque acá la, la diferencia que hay también es parte del debate del periodismo, que es muy rico que se desarrolle es si hay dos tipos de periodismo, ¿no? Si hay un periodismo que hacen los profesionales, entre comillas, que están en los medios que tienen gran alcance, gran tirada, y un periodismo, digamos, menos formal que hacemos los que hacemos comunicación popular. A mí trabajando en los dos espacios me ha pasado que considero que no, no es muy distinto. Me parece que la gran diferencia está en que, por ejemplo, nuestros compañeros en los medios comunitarios tenemos mucha dificultad para el sostenimiento de esos medios, entonces requiere que podamos dedicar menos tiempo a la tarea. Pero hablando en otras experiencias por ahí, donde las ciudades más pequeñas el impacto es mayor, ¿no? porque bueno se puede lograr por ahí... como alternativa de trabajo real y concreta, eh, una, una comunicación alternativa y popular, la experiencia de las madres también, ¿no? que, que bueno, que salarialmente es muy distinto eh, el, el ingreso que tenemos nosotros con el que tienen los compañeros de los medios de comunicación, pero sí tenemos un espacio de libertad para, para desarrollar otras agendas, que es parte de, de, del tema también, ¿no? y que la agenda no está solamente el periodismo que... Eh, se ocupa de monitorear o, o de analizar el poder. También hay otras comunicaciones que tienen que ver con la realidad del pueblo que no está presente, que tienen que ver con el impacto que hace sobre la sociedad, determinadas políticas o determinados hechos de corrupción o, o situaciones de concentración de, de poder. Pero hay un montón de cosas que impactan directamente en la sociedad y que se viven de una manera en el cuerpo social que no aparece en los medios de comunicación, aparece esa referencia de la gente, de la encuesta en la calle cuando te mandan a hacer al movilero encuesta por tal tema cómo impacta el aumento de no sé, la inflación, el aumento de, de del boleto, lo que sea y esa no es la voz de la gente, es una encuesta no es la voz del pueblo, me parece que en los medios de comunicación eh, alternativos y comunitarios hay un espacio mayor para la reflexión y para que otros temas se puedan investigar El compañero recién decía que él, por ejemplo, leía Prensa de Frente, el Frente Popular de Río Santillán, bueno, hay muchos otros medios también, la agencia Walsh, Indymedia... Que ahí los compañeros y las compañeras hacen periodismo también, de investigación con profundidad, no solamente hablan del de, eh, impacto de la minería a cielo abierto en Andalgalá, sino que también investigan los orígenes de las empresas, investigan eh, el impacto real que eso hace en, en la economía, que hace también en la salud, que hacen las organizaciones sociales de, de ese pueblo, y, y esa es una información que no aparece en los otros medios de comunicación, ¿no? Está claro, Amanda, yo te explico. Digo. Nosotros tenemos un operador que hace la página web, que hace todo, que cada vez que no ponemos música se pone loco. Y está y, bien. Y, y después la reunión de producción dice, pero les dije que no hablen tanto, hay que poner un poco de música. Y aparte hoy quiere escuchar Ataque 77. Lo dos sí. minutos y empezamos el cierre de Sudaca. Ya quedan ocho minutitos de programa. Bien, ahí pasaba Ataque 77 del disco Otras Canciones. ¿Sabes cuánto hace que salió este disco, Amanda? No. no. Uno piensa que hace dos, tres años. Cinco años con toda la furia. Año 1998. wow una bocha. Qué lindo que se Ataque 77. Cómo me gusta. Y me gustan mucho los nuevos discos que hicieron, ¿eh? Está Lamento bueno. que no esté Ciro Pertusi cantando, pero bueno. Mariano bueno. lo hace muy bien también. Bueno. Amanda, eh, sobre el final, cortito y al pie eh, si vos tenés que te querés informar, aparte de la radio de las madres y de gráfica que es donde vos estás, ¿qué cosas vas a buscar? ¿Qué lees? ¿Qué buscas en la tele? ¿En internet? Eh, bueno, yo también busco trabajo en noticiero así que busco mucha información eh, de la agenda más general de los medios de comunicación, así que los diarios en general, las agencias de noticias eh, de, bueno, Telam Eh, la agencia Walsh, también chequeamos la prensa de frente, las agencias alternativas Indymedia, como también soy feminista, estoy suscripta a varias listas donde me llega mucha información, circula mucha información de problemáticas específicas de las mujeres, entonces también puedo saber y conocer qué está pasando y uso muchos audios, por ejemplo de la red Nosotras en el Mundo para ese tipo de temáticas que es un espacio de mujeres de Córdoba que, que bueno... buscan y trabajan en la información desde, desde la perspectiva de las mujeres y específicamente información para mujeres y de mujeres, temáticas, femicidio, por ejemplo, cuestiones con el aborto, cuestiones con la educación sexual, la diversidad sexual. Eh, después, eh, bueno, veo mucha tele, me gusta mucho ver la tele, así que veo desde algunos... pocos programas periodísticos porque ahora no tengo cable, así que estoy sometida a los canales de aire y, y me mato con Jorge Real y con Viviana Canosa para saber qué pasa en la actualidad. Para saber pues qué lugares... hablar cuando vas a pasear el perro o a la peluquería. Hay que sí, saber. sí, y también para saber cuál es el sentir popular, qué es lo que ve, qué pasa con Redrado y Lucena Salazar, por ejemplo, me entero ahí. Y los noticieros los veo bastante, veo a veces el noticiero de Canal 7 que me gusta mucho más, el de la noche, tarde, que el de... Eh, las siete y media. El último es el mejor. El último es el que más me gusta. Ve eh, también a veces 6, 7, 8, pero en general la, la información la saco de lo cotidiano, de las páginas de internet a las que en las que estoy. Bueno, buscando la información para el noticiero Y mucha referencia también de, de medios de comunicación La Red Farco manda su reporte Entonces también tengo datos de cosas que pasan En el interior del país a partir de esos medios más alternativos que escuchar la Red Farco Es uno, podríamos decir que es uno De los pocos federales, en serio sí. Digo, ¿sabés por qué digo esto? Porque Canal, eh, Canal 7 no digo Radio Nacional, en su momento, yo tenía la sensación de que era más representativo el noticiero de Radio Nacional de lo que pasaba en el país. Y a veces, por todo esto que hablamos al comienzo del programa, las disputas entre el Grupo Clarín, el gobierno, toda esta discusión más mediática como que se fue quedando. Y me parece que Farco es uno de los pocos que hace sí, una cosa federal en restringieron serio. Restringieron un poco su agenda en Radio Nacional, en la parte informativa, porque hay una... situación bastante complicada también en las otras emisoras, en las 43 otras emisoras de la radio, entonces es como difícil articular ahí y también se han concentrado mucho en la ciudad de Buenos Aires. No sé qué pasará en las radios nacionales del resto del país, porque también aportan mucha información en sus propios programas periodísticos, seguramente ahí en las mañanas y en las tardes debe haber otra cuestión. Pero Farco tiene esa característica que me parece importante y fundamental, que como son muchos, son más de 50... cronistas, eh, reporteros en todo el país, hay una diversidad muy grande a lo largo de la semana y de los dos noticieros que se hacen, que te permite tener un, un, una visión mucho más general de conflictos que no son eh, como decíamos antes, no son solamente la agenda institucional de los medios concentrados y de los medios de gran tirada, ¿no? porque también la agenda que se instala es, la política solo pasa en las grandes esferas No parece que la disputa de eh, digamos Lo, el pueblo con el poder parecería que no pasara por ningún lugar y pasa por un montón de medios de comunicación y como impacta muy fuertemente, obviamente, impacta en nuestra vida las decisiones políticas o las disputas políticas que se dan en las grandes esferas eh, de, del poder, hay una reacción del pueblo que nunca parece... fuertemente reflejada en los medios de gran alcance. Y me parece que la, la comunicación popular ahí tiene un rol fundamental que le va a disputar una agenda fuertemente con la aplicación efectiva de la ley de medios. Está clarísimo para los que estamos ahí en la jerga, hablamos de Farco como si todo el mundo supiera. El foro argentino de radios comunitarias, su página es www.farco.org.ar y nosotros nos empezamos a despedir. ...saludando en principio a las radios amigas... ...a los amigos de FM Moreno... ...que estamos saliendo en vivo y en directo... ...a los amigos de FM La Posta y en Cuartel Quinto... Y a la gente de Radio Gráfica, ahí hoy está Juan en la operación técnica, a la gente allá de, de Barracas y La Boca. Exactamente, y también saludamos a las radios que nos retransmiten en la ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores, ahí en el 88.1, y también FM La Milagrosa, ahí en el 100.9, en, en el Conurbano bonaanense, Radio Estación Sur, ahí nos mandaron de La Plata, que está saliendo perfecto, 91.7. También en Quilmes FM compartiendo 89.7, en Docsud Radio Tranquila 88.1 y finalmente Radio Revés, ahí en Córdoba Capital 88.7. Todas esas radios, miles y miles de agradecimientos. Así es, la semana que viene por el tema del Mundial Programa Especial de Sudaca no va a salir en vivo por obvias razones y estaremos volviendo el 19 de junio a una caravana que se va a realizar ahí en el barrio de La Boca y que vamos a estar transmitiendo también con la gente de Radio Gráfica. Ahí está, y el agradecimiento a ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, a CETERA, Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, y a la Biblioteca Nacional que hace imposible Sudaca. Ahí está. Amanda, mil gracias por acá, por la visita que te diste hoy por Sudaca. Gracias por desayunar conmigo. <risa> la verdad Mira. que la podemos invitar más seguido, Amanda. ¿eh? La verdad que muy bien. Saludo para toda la gente de Merlo que sigue mandando mensajitos. Le agradecemos y a Ernesto especialmente. Bien, y todo lo que quedó colgado de este programa del día de hoy, www.radiosudaca.com. Ahora ahí en uno o dos días va a estar todo. Arriba el Leandro Pafunte estuvo en la operación técnica y un Humbertito Lunetti va por su decimocuarta copita de Ginebra. Será hasta un nuevo Sudaca itinerante. Llorando la carta del tango fatal, tenemos que hacernos. I'm Somos to that,